Ya amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, aquí comienza una sesión más de su programa Yo te ayudo, tú me ayudas, junto a un gran amigo de nuestra casa radial El señor Rodrigo Carreño, que nos viene a visitar con grande noticia Lo que los vecinos cada vez le comentan en la calle Y por supuesto, una puerta a nuestra comunidad Rodrigo, bienvenido al programa Muy buenos días a todos Un poquito resfriado con este tiempo que ha cambiado Que llueve, no llueve, sale el sol, las temperaturas Hace muy poco, estuve por eso llegué un poco tarde, estuve visitando a un club de adultos mayor que estaban celebrando el Día de la Madre en estos momentos. ¿Dónde era eso, Rodrigo? Eh, en un lugar de la comuna. En un lugar. No, vamos a publicar la foto en el Facebook. Eh, agradezco a todas las mujeres y un puro hombre que había en este club de adulto mayor. Era el, el rey mm. entre las princesas. Así es que agradecer la invitación que me hicieron llegar, estuvieron compartiendo un tecito, unos pastelitos, eh, conversando sobre la comuna, conversando sobre la farmacia solidaria, eh, conversando sobre problemas que tienen los adultos mayores, así es que hace eh, vamos a ver si tenemos la posibilidad de sacarlo al aire y que nos hagan un saludo a través de la radio. ¿Mm? Estupendo, Rodrigo, qué gusto poder tenerte nuevamente acá en el, en el programa Yo Te Ayudo, Tú Me Ayudas Tiene algo importante el, el como resumen de la semana, qué ha ocurrido, qué nos puedes comentar Aquí la gente está ansiosa ya de escuchar tu comentario de semana, semana. Viene en camino Cristian berríos quien es el, es la persona encargada de la municipalidad que ve el tema del registro social de hogares Así que este programa va a ser dedicado a todas las personas que quieran hacer consultas referente a este tema del registro social de hogares ex ficha protección social así es que va un tema musical para aprender el computador y activarlo un poco sobre las noticias comunales y luego volvemos ya tenemos algunas preguntas a la vuelta de la saco ya vamos Quan tu no tengo tuss bessos? Com me duele pensar en ti? Quan m mata en seu? Com se pu olvidar un amor? Quan tu logeasse del coraó? És tan difícil vivir ací. Per no estàs junto a mi? Com ho la so? es tan largo el camino como conjuro esta soleda si solo sueño contigo ah, es tan difícil poder olvidar que he dormido tu forma de amar es tan difícil perderte si estoy muriendo por verte devuélveme el amor Let's go! Solo queda el silencio que me desgarra por dentro oh, live me el amor que un día fue todo para mi que vuelveme la Caricia, la hisia la Toda la música, toda la buena onda aquí en tu programa, los recuerdos, no son los recuerdos, perdón, yo te ayudo, tú me ayudas junto a Rodrigo Guerreño el día de hoy que nos va a hablar, nos va a comentar cómo ha estado la semana, el comenzó el programa hablando un poco acerca ya de esta primera semana ya, valga la redundancia, de la farmacia popular. Sería interesante que nos comentara cómo ha visto el proceso, que también usted que está escuchando ahora ahí en, en su casita nos comente. Sí, no ha ido bien, encontré lo que necesitaba, me lo he bien. Así que Rodrigo nos va a hablar de esto en los próximos minutos, vamos a esperar un poquito, porque estamos esperando también a otros personajes. Vamos con un tema más de Marco Antonio Solís. Y ya viene Rodrigo Carreño, tu amigo. Por darnos este momento, por darnos este regalo de la vida. ¡Arriba! Quiero decirte, esta noche sin vacilación Ya no aguanto ja, lo que trago aquí en mi corazón Un secreto que esta solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a vivir. Y en esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más. que que placeros quiero compartir con esos ojos que me han dado luz a mi vivir y en esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más en mi alma crece una fortuna por tanta dicha que me da te quiero, te quiero, se oye mi pecho Ese grande amor que me has hecho Latido a latido, te siento dormido Yo quiero ser más quedo tu amiga. Estamos de regreso junto a Rodrigo Carreño y yo te ayudo. Tú me ayudas. Adelante, Rodrigo, aquí estamos contigo. Bueno, estábamos viendo el tema de eh, que no estaba escribiendo, ¿cierto? Sí. Que teníamos consultas. Sí, eh, tenía en, la... re, en relación a lo que tú estabas planteando, el señor Iván Saez estaba muy interesado acerca de la entrevista que va a tener próximamente porque le interesa postular a los proyectos Cercotec. Y en relación a eso, decía Juan Carlos, Rodrigo, buenos días, ¿Cuáles son los requisitos para poder postular a estos proyectos Cercotec? ¿Tiene que ver ahora mi registro social de hogares? Claro. Sí, vamos a hacer todas las consultas referente a Cristian cuando llegue a ver qué en qué cambió el tema de la ficha de protección social porque mucha gente también me ha preguntado qué cambia porque ahora, eh, la semana pasada con la visita que tuvimos de Fabiola decía que entraba un tema de un 80%, el 70%, el 50% Y venía en camino y una persona también me llama y me dice tengo un 50% para postular a un subsidio. Entonces queremos hacerle todas las consultas y yo tengo todas las, las preguntas ya en el celular anotaditas para hacerle una vez que llegue a Cristian y que la gente nos llame al 22 872 871. ¿Mm? Rodrigo, tu semana cómo ha estado? Me contaste que estuviste dando vueltas por la farmacia popular. ¿Cómo has visto el tema? Mucha gente... Eh, esta semana, por lo que tengo entendido, se inaugura, según el alcalde que el día que dio la cuenta pública eh, le comentó a toda la gente que está est por esta semana se va a dar la se va a inaugurar la farmacia popular. Y lo otro, andando en terreno, en diferentes sectores también, estuvimos viendo el tema de la señora que se cayó. ¿Te acordaste, Juan Carlos? Una en la que se quebró el brazo. ¿Podrías recordar el, el En la población Maipo. El incidente, por favor. Claro, están construyendo, están construyendo en los sectores de eh, recuperación de espacios de áreas verdes y las veredas también en la población Maipo. Y una señora se cayó, se fracturó el brazo. Y logramos que la empresa... Eh, a todos los gastos médicos sobre el tema de la operación. Fue a la clínica y en la clínica le, le cobraron algo de 527 mil pesos y la, la empresa a cargo de, de, de los trabajos que están haciendo en, en áreas verdes y en recuperación de vereda eh, pagó el, el pago total. Y se comprometió hasta que la señora ya tome la rehabilitación un poco resfriado también, por eso vamos a hablar poquito y nos vamos a, a, a, Comp a, a compartir hablar. también buena música. Vamos a compartir buena música y esperar que llegue Cristian para hacerle todas las consultas. Así que la gente ¿Quién va a venir nos pregunta acá Francisco Vierna, que estaba atento con su mamá escuchando? Francisco, en estos momentos viene mmm, ah Cristian Berríos, quien él es el encargado de la de, de la ex ficha protección social que ahora es eh Registro Social, Registro social de Hogares. Social de Hogares qué se olvida ese nombre? Eh? Te lo vamos a grabar a fuego. Vamos a la música y luego volvemos con más invitados a quien yo te ayudo, tú me ayudas. Tema relevante para nuestra comunidad. Tabús de luna reina tú cliché bienvenida fortuna de un cowboy glacé están, y están parados, y están parados Y están, y están de pie, en un mundo aparte Si ves duende que serán, vivirá el anónimo deseo Si ves ángel cantará, que no sé por qué cayó del cielo ¡Taco! Pintado de carmín, betún Y un ambigo dorado sin carne o de gún Y están, y están paraos, y están paraos Y están, y están de pie el mundo apante. Yeah. ¡Arriba! Si es, pendejesea, vivirá en anónimo deseo. Si és ángel cantará, pero sé por qué cayó del cielo. Si es, pendejesea, vivirá en anónimo deseo. Son las once y treinta minutos. Música, cultura, noticias, servicios a la comunidad, entretención, amistad y compañía. Bienvenidos a la cima del dial. Somos Radio Puente Alto. Radio Puente Alto. Morir de amor por dentro Es quedarme sin tu amor Es perderte un momento como puedo yo Decirte que lo siento Que tu ausencia es mi dolor Que yo sin fuego Me muero Morir de amor Espacio y en silencio sin saber Si todo lo que da lo que llevo A tiempo morir de amor en no morirse solo en desamor Y no tener un hombre que ¿Qué es lo que está pasando? Me tengo seco el corazón Y es de haber llorado tanto No me queda más Que dos o tres recuerdos Una carta, alguna flor Un adiós muy corto Y un te quiero Morir de amor Despatio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llevo A tiempo morir de amor En un morirse solo en desamor Y no tener un nombre que de mí me A veces gano, a veces no. A veces duermo, a veces no. No siempre vuelo ni llego primero y nunca toco las puertas del cielo. Pero esta noche me quedo con vos. A veces tengo y a veces no. Soy sobre todo un soñador. Te lo vivido estoy convencido que de lo bueno no siempre he aprendido pero esta noche me quedo con vos Puede ser que esta eres mi destino le gané a mí got la balanza me comes yo y cano show y me call you can't Y se va a veces llamo A veces no A veces guardo Y a veces doy A contramano De mis deseos La buena suerte Esquívame al suelo Pero esta noche Me quedo con vos Miro, a veces miro, no, a veces vengo, pero no estoy en la cornisa de las promesas. Ninguna reina se sienta en mi mesa, pero esta noche me quedo con dos. Puede ser. La balanza me cansó y hoy gano yo Y de confianza oh, Puede ser esta vez que El pirata se tome rebacha Porque el barco no se hundió Y mi corazón no dice basta Yo te ayudo, tú me ayudas. Se marchó desde que la perdí, mi vida no es igual. He perdido la fe, no sé qué voy a hacer, ya no sé ni quién soy. Desde que ya no está, ya no sé sonreír, ya no tengo ilusión. Soy una hoja al viento que perdida en el tiempo va sin dirección Amiga por favor, dile que siguen siendo para ella Todos mis sueños, todas las estrellas Que con mi pena también llora el sol Amiga, amiga por favor, dile que brotan gotas de tristeza que ya no late el corazón con fuerza Me falta el aire y la respiración Me falta, me falta ella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 que ya no late el corazón con fuerza te ayudo. Tú me ayudas. No eres capaz ni siquiera de dar un minuto de amor. Tu estúpido orgullo ha hecho creerte un ser superior. Que no necesita de nada ni nadie que le haga sentir. Que piensa que sabe todo de la vida y no sabe vivir. No pido ni debo dar cuentas a nadie, yo soy como soy. La puerta está abierta, te vas o te quedas, es tu decisión. Tú eres de esos que creen que hablar fuerte es tener la razón. Eres un cobarde, pequeño, inseguro, hombre de cartón. Tu amante ardiente, tú te sientes valiente, porque a tus amigos les cuentas historias que ni te las crees, valiente, y te tiemblan las piernas cuando una mujer te pide lo que no tiene. Escucharte, ya ha sido bastante Soy yo el que me voy Veremos ahora Que te quedas sola Si sirvo o no No me hagas reír Y termina las farsa De su mal actor O no te das cuenta Que hasta para irte Te falta valor Y tú te crees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 Me ayudan, ¿eh? 1 dos, tres. Te piden... Yo te ayudo, tú me ayudas. Y aprecio a los buenos amigos de Centro Médico Dental Nuevo Vida José Luis Cos 076, Oficina 21, Puente Alto Frente a la Plaza Puente Alto Manuel Rodríguez se llama nuestra plaza Llama ahora al 22-849-2729 Anótalo bien, 22 849 27 29 Tenemos endodoncia, periodoncia, cirugía, prótesis removible, prótesis fija, rayos X, niños, adultos y blanqueamiento. Presupuesto dental gratis, Centro Médico Neovida. Vaya de nuestra parte, le van a hacer una gran atención. Usted ahora puede sonreír con tranquilidad, con calma, con confianza a la vida. Con gracias al Centro Médico Dental Neovida. Coso 076 Oficina 21, Puente Alto. Llama ahora al 22-849-2729. Neo Vida. Que desperté, no te quise más Cuando yo me acerqué a ti, tú no eras nada Yo te hice desde el principio hasta el final Tú me hiciste, perdóname por no dar las gracias Tú me hiciste ser una sombra sin dignidad No podrás estar, digas lo que digas Mañana voy a ser libre para elegir Mañana voy a empezar una nueva vida Sin miedo de lo que nadie pueda decir Jamás volverás a verme aunque me lo pidas todavía Estás a tiempo, vuelve conmigo Todavía estoy a tiempo para escapar Mañana voy a empezar una nueva vida Mañana seré otra vez la que un día fui Sin mí no podrás estar, digas lo que digas Mañana voy a ser mi Jamás volverás a verme aunque me odiás Te juro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 ya estimado, estamos de va a estar en el programa yo te ayudo la ha llegado nuestro invitado y rodrigo tiene la palabra esta hora con ustedes rodrigo Guerreño. bueno estábamos conversando con cristian berrío cristian berrío es la persona que está a cargo de de la municipalidad en el sector de registro social de hogares te damos la bienvenida cristian y esta mañana vamos a conversar netamente sobre el tema de registro social de hogares muchas gracias Rodrigo, ¿por una invitación? Sí. Esperemos poder resolver todas las dudas que ustedes tengan. Ya, vamos, comencemos primero. ¿Por qué se cambió el tema de registro social de hogares eh, por la ficha de protección social? A ver, este sistema comienza en, en su periodo, digamos, de ajuste durante los meses de noviembre y diciembre del año 2015. Dale, dale. ¿Ya? ¿Qué pasó? Pasó que durante los meses de noviembre y diciembre de, de, del 2015 ya empezaron con un, con un proceso de, de marcha blanca, más que todo de actualizar los domicilios y la composición familiar, ya que ahora en enero de este año empezó a funcionar Este nuevo sistema que reemplaza el de la ficha de protección social por el nombre de registro social de hogares. Es un nombre más largo, en realidad es un sistema distinto. Ya no existe mucho el encuestaje. De hecho, uno de los, de los cambios muy importantes que tiene este nuevo sistema es que ya no hablamos de puntajes. No, ya eso no existe, sino que hoy en día hablamos de tramos y porcentajes de, de vulnerabilidad. En, en la actualidad son... Claro, pero, eh, pero ahí en el, eh, vamos paso a paso. Antes había un puntaje. Hoy día, lo que estábamos hablando hace un rato, si la persona tiene 3.000 a 4.000 puntos, que era eh, para la persona, servía para postular a cualquier tramo, no es lo que estábamos hablando, proyecto el tema del subsidio del agua y todo eso. Ahora esta persona, lo que tú decías, tiene que ir a la municipalidad ¿Para qué? ¿Para hacer el cambio al porcentaje que se está midiendo hoy en día? Rodrigo, a ver Todas, todas las familias que al 31 de diciembre del 2015 tenían puntaje de ficha de protección social vigente ya automáticamente están dentro de este nuevo sistema O sea aquí no existe digamos la posibilidad de que una familia se pueda pueda quedar con el puntaje antiguo y no y no optará a, a este tramo o sea todos están dentro de este nuevo sistema por eso es recomendable que todas las personas que tenían un puntaje de ficha de protección social independiente del puntaje se acerquen nuevamente a la municipalidad y conozcan hoy en día en qué tramo se encuentran ya porque existe una probabilidad de que aquel persona que tenía un puntaje bajo con este nuevo sistema esté en un tramo más alto o también viceversa eh, esas son en parte la, los, los cambios los cambios in, eh, significativos que tiene este nuevo sistema eh, eh, es recomendable a la gente pedirle que, que haga este registro social de Odecares, que se inscriba Eh, no sé, ¿es recomendable para toda la gente que lo tenga o da lo mismo solamente a las personas que necesitan beneficio? No, esto es recomendable para todas las personas que lo tengan, porque en su minuto, bueno, la vuelta de la vida uno nunca sabe cuándo lo, lo puede utilizar. Yeah, y lo puede utilizar para becas estudiantiles correcto, son, becas ¿sí? estudiantiles subsidio desde el agua potable subsidios maternales y en realidad en cualquier subsidio donde el registro social de hogares sea el medio de prelación para acceder o, o, no, al, o no al beneficio yeah. por eso es importante que lo tengan de hecho nosotros como municipalidad y de hecho por, por un tema de, de gestión de nuestro alcalde estamos descentralizando este, el, nuestra oficina y estamos, estamos en terreno Hoy en día nos encontramos en la vía Don Ramón, donde toda la gente se puede acercar a hacer sus consultas y hacen el trámite ahí. Ya, pero en el sector Don Ramón, ya que nos fuimos. El sector eh, Villa Don, Don Ramón, Ramón en Caleta Barquito Viejo, con, ahí en el 29, ¿no? En el 29 al llegar a Camilo Enrique. Correcto. Con el pedal. ¿La gente dónde tiene que ir en ese sector para poder inscribirse? ¿O están... ¿En un móvil o están en una junta Hoy no, vecino? Hoy nos, o... nos encontramos en la sede social. Ya, en la el, sede social. En la sede social desde de la vía de Don Ramón. Si yo, ciudadano o antaltino, ¿cómo voy y me inscribo o, o qué requisitos me piden para yo ir e inscribirme y ustedes que me vayan a visitar? A ver, eh, para las personas que tuvieron ficha, como, como lo expliqué hace un instante atrás, eh, al 31 de diciembre no es necesario que se inscriban porque ya están en el registro. Solo tienen que ir a conocer en qué tramo se encuentra. ya Ahora, el funcionario que los va a atender, nosotros vamos a leer su composición familiar, su, su domicilio. Si hay algún dato que no concuerda, lo que podemos hacer nosotros es es actualizar esa información, ya sea a domicilio o actualizar la, la composición familiar, como sus integrantes, los ingresos, salud, educación, etcétera etc. Eh, es importante que también podamos señalar es que las personas que hoy en día, digamos, necesiten inscribirse en el registro social de hogares y aquellos que nunca tuvieron ficha antigua, por decirlo así, solamente tienen que llevar el cargo de identidad, el comprobante de luz y agua, si el comprobante de del agua no está a nombre de la persona que va a solicitar el registro, tiene que llevar adicionalmente a ello un comprobante de domicilio, que puede ser una cuenta, su nombre o un certificado de, de residencia emitido por la, por la Junta de Vecinas correspondiente. Y llevar en fotocopia original la composición familiar de todos los integrantes de la familia. Solamente eso. Mira, y eso existe un, una diferencia con la ficha antigua que la ficha antigua, aparte de estos documentos, necesitamos la acreditación socioeconómica, por ejemplo, las colillas de sueldo, colillas de pensión, niveles educacionales, cosas así. Ahora no, porque todo esto está en línea, ya este nuevo sistema está en línea, o sea, el root de la persona lo indagan con todas las bases de datos administrativas del Estado, como por ejemplo, registro civil, servicio puesto de puestos internos, conservador de bienes raíces, Eh, el avalúo fiscal de los vehículos, etcétera Es lo que hablamos, es que, que es uno en la ficha de protección social decía eh, no, yo tengo segundo básico y ustedes me encuestaban con segundo básico. Nosotros pedíamos el, el documento de estudio que acreditara el segundo básico y eso era por una instrucción del Ministerio. Ay, ahora no. Ahora, ahora está enlazado en está el está Ministerio en línea, de Educación, con, con, con la AFP. Correcto con sí. la FP, con el plan el plan de ISAPRE, ¿ya? Eh, el, el evalúo fiscal de los vehículos, entre otros. O sea, el, si yo tengo más propiedades, me va, obviamente corre. se va a elevar el porcentaje que, corre. que mide la nueva ficha Correcto. al registro social de hogares. ¿Por qué ese nombre tan complicado? Hola. Lo digo, eso pregúntaselo al ah, ministerio, eh, no a mí. Ya, cuénteme otra cosa, también tenemos algún teléfono que, que uno puede llamar eh, para inscribirse, para solicitar eh, que lo vayan a visitar. Correcto. Mira, esto este sistema es moderno, ¿ya? Es moderno. Las solicitudes las podemos hacer en inter, por internet, ya a través de la página www.registrosocial.gob.cl donde tú puedes hacer la gestión de inscribirte, ya, de hacer cambio de domicilio o hacer cualquier solicitud que que tú necesites hacer en base obviamente a, a tu registro, ¿ya? Este este ingreso tiene dos modalidades. Uno que lo puedes hacer con, con acceso simple, donde donde la página tú basta que tú incluyas el root, ya tu fecha de nacimiento y tu serie del carnet de identidad y tú puedes, puedes realizar toda la gestión como por ejemplo ingresar al registro, hacer un cambio de domicilio vincular a una persona desvincular a otra como por ejemplo los casos más comunes mi hija se casó y ahora está está viviendo con con su marido pero en mi casa como ha llegado resulta también o viceversa que mi, que mi hija se casó y se fue a vivir con el marido esas personas los pueden cambiar esas personas quedan como ha llegado que siempre uno se, eh, eh, le dice no es que yo tengo a, a, eh, a mi yerno en la casa y ha llegado son familia directa son ha llegado no ha llegado aquí se me llama ha llegado dentro de son llegados siempre y cuando no compartan presupuesto. Me explico. O sea, si por ejemplo, una familia compuesta por por el, por ambos padres y tienen a su hija con que casada, siempre y cuando su hija casada con con su esposo eh tengan ingresos independientes y no compartan presupuesto nosotros podemos hacer un registro para ella o para que se entienda una ficha para ella y, o, y otra ficha para para el, para el dueño de la casa pero ojo que ya no hablamos de ficha hablamos de registro social de hogar eso eso era era como para tener una idea aquí cada persona puede solicitarla individualmente no como antes que era el grupo familiar o el grupo que vivía dentro de la casa no no lo que pasa es que siempre fue así me pasa es que como como te explicaba, nosotros podemos hacer registro independiente siempre y cuando tengan ingresos independientes y no compartan presupuesto con la familia principal. Ahí podemos hacer dos registros. Ese y para continuar con respecto al ingreso Rodrigo, antes, antes que se me vaya. Esa es una modalidad, o sea, hacerla solicitud por internet con acceso simple, pero ese ese acceso simple Eh, tú estás obligado de ir a la municipalidad a validar tu tu identidad o a dejar documento yeah. ya o sea, tú lo haces por internet y tú vas a la municipalidad a validar que tú eres Rodrigo quien hizo el trámite la otra modalidad que es la que nosotros más recomendamos en este caso es que lo hagan con clave única esto qué significa es que tú ingresas a la misma página www.registrosocial.gov.cl pero ingresas con clave única. Esa clave única tú la adquieres en el registro civil, que es la misma clave donde tú puedes hacer algún trámite, obtener algún certificado, cosas así. Tú haces toda la gestión, repito nuevamente, vincular, desvincular, eh, incluir algún integrante, la familia, hacer algún cambio, modalidad de ingreso, etcétera ya Y la, la virtud que tiene este acceso es que tú no estás obligado a ir a, ir a la municipalidad sino que esperas en un periodo de 10 de 10 a 15 días hábiles que el encargado comunal, en este caso quien habla, rechace o apruebe la solicitud. La, la vamos a aprobar cuando esté con los documentos correspondientes, cuando la gente haya subido correctamente su sede de la identidad, el formulario que, el, que la página emite con las firmas correspondientes y todos los, los documentos que la misma página te va diciendo. Si eso está correcto yo lo apruebo y el trámite queda listo y al mes siguiente la persona ya está puede ir a la municipalidad a buscar su su cartola de hogar que ahora no se llama certificado de, de ficha sino que se llama cartola hogar donde se puede enterar de en qué tramo se, se encuentra y la tercera modalidad que la, que la que todos conocemos es la, eh, eh, la eh, digamos la demanda espontánea que la puede hacer el municipio ya de lunes a viernes de 8 y media a 2 de la tarde ya y también en sede que nosotros también trabajamos harto que el horario extendido es de nueve y media de la mañana a una y media y de las 3 de la tarde hasta un cuarto a las 5 la ya la planificación en los en, en la sede en los sectores en los territoriales ustedes la tienen en, en la página o uno usted Cómo, cómo yo sé cuándo van a ir a mi sector o cerca de mi sector para yo poderme inscribir. Mira, por lo general nosotros estas coordinaciones la hacemos con organismos comunitarios. Ya nosotros a través de ellos, a través de ellos nosotros nos van nos van alimentando, digamos, trabajo en el sentido, nos envían la la presidenta de la junta vecina y nosotros a través de ella coordinamos esta atención. Tenemos un calendario que lo damos a conocer por Twitter ya, entonces ahí la gente se puede enterar y la promoción ya, digamos, esto trabajo en conjunto con, con las presidentas de la junta de vecina, donde ya mismo nosotros van entregamos un afiche, unอดíptico y y a lo, lo, lo digamos, lo, lo ubican en, en lugares estratégico. Estratégico, ya, y ahí la gente va, tenemos una demanda un promedio de sobre sobre 100 personas por jornada. Ya. Yeah. Solamente conjuntas de vecinos, organizaciones sociales, clubes deportivos, clubes de adultos mayores que también requieren este tipo de um, registro social de hogares, ¿también lo hacen? Sí, también de hecho también también hacemos espacio para las personas de adultos mayores. Con clubes deportivos todavía no hemos trabajado, pero se supone que el presidente de la junta de vecinos el que el que abarca todo el sector. Y también eh, lo otro también que se me, que se, se me quedaba abajo era que también hacemos eh, también participamos nosotros en los municipios de Tubarro, que por lo general son los días sábados y en lo que ya conocemos todos los puentes altinos que es la atención nocturna que es una la una gestión súper importante para aquellos vecinos que trabajan fuera de la, de la comuna y que llegan solamente prácticamente a dormir a la casa que eso lo hacemos aprovecho de, a pasar el dato que lo hacemos siempre el primer martes de cada mes desde las 7 de la tarde hasta las 10 de, de la noche con el tema de los clubes de adultos mayores que cómo se hace cómo pueden solicitar ellos que ustedes vayan a, a, a visitarlo o ellos tienen que ir a, a la municipalidad claro porque hay pasa... muchos que no pueden caminar hay muchos que tienen dificultad de traslado no no lo que pasa es que esta gestión comienza con, con la persona que es que está a cargo del grupo con la presidenta, con la con la delegada, que podamos decir así. Ella va a, a la oficina, a, a Irraza va al 085, eh, por lo general pregunta por mí y un calendario disponible para agendar un día y podamos hacer un, un operativo en el sector. ¿Hay alguna pregunta, Juan Carlos? o, o, o Sí, acá tengo algunas eh, inquietudes de parte de la comunidad. Como le habían dicho anteriormente, don Iván Sáez preguntaba ¿qué puedo hacer para postular a los proyectos eh, Cercotec? Me sirve la el registro social de hogares, ¿en qué tramo debo estar, por favor? Sería tan amable contestar esa pregunta. Ya, el tema de Sercotec es netamente los programas, lo, claro, los programas que están viendo y cuánto es el porcentaje que, que, que piden, porque el porcentaje se divide en, en tramos. O sea, es que, ¿cuál es el primer tramo? Mira, el, el, el el el el primer tramo como cómo se Mira, los divide? esto se divide en 7 tramos. Ya, los primeros cinco hablamos de vulnerabilidad o de menores ingresos ya donde obviamente que, que, que los dos primeros estamos hablando del tramo del 40 al 50 ya son lo, son los tramos que donde la, la gente debiera en su mayoría adquirir beneficios para este tema de cercotec Por lo general están pidiendo hasta el 40%, pero quiero reforzar esa información y, y más que todo podría ir a preguntarla en el departamento de fomento productivo en mi compresa, ya. Que, ahí, que ahí es el departamento técnico indicado para Tú hablabas hace poco el tema del horario que ustedes están trabajando en los territorios y a nivel municipal, y eh, lo dijiste bien en el tema de atención nocturna. Atención nocturna de 7 a 10 de la noche. ¿Cuáles son los requisitos que yo tengo que tener para ir a donde usted y solicitar el tema del registro social? A ver, para las personas que nunca est han estado inscrita en este en este registro, los que nunca tuvieron fichas de protección social eh, solamente tienen que llevar cédula de identidad la cuenta de luz y agua ya si la cuenta de luz y agua no está a nombre de la persona que va a hacer el trámite llevar eh, Adicionalmente llevar un comprobante de domicilio, que puede ser un certificado de residencia o una cuenta que llegue a nombre de ella y llevar en fotocopia la composición de todo su grupo familiar, su grupo. Por ejemplo, la copia de identidad de, de, de la persona con, con los hijos, etcétera. Solamente eso, el algunos, resto. Eh, en, en algunos sectores no está vigente el certificado eh, la junta de vecinos que emite el certificado de residencia cómo lo hace? ¿Lo pide a la junta de vecinos más cercana o, o, o la municipalidad le extiende un certificado como lo hace? No, eso eso eso sí que lo puede hacer, lo puede pedir en la, en, en la junta de vecinos más cercana. O llevar también una, una cuenta que llegue a llegue a nombre la persona. Teléfono, de alguna tienda? cable, tienda comercial o cosas así. Ya. Pero aquí lo que importa es la cuenta del luz agua. Ojo que que esto no se confunda, que la cuenta del luz agua tiene que ser, digamos, es obligatoria llevarla, independiente que la persona que vaya a solicitar el registro ya sea un allegado o un arrendatario. Bueno, y también en el caso del, de la persona que arrienda, puede llevar aparte de la cuenta de luz y agua el el contrato de arriendo que también le sirve como como medio de como, como para comprobar el domicilio. Eh, ¿Ante notario? No, no, no, ¿No? es, comprobante de arriendo. Vamos a un tema musical, Juan Carlos. Sí, ya la vuelta más preguntas, hay gente que está muy interesado Vamos a un tema musical y volvemos. Yo te ayudo, tú me ayudas. El reloj de pared, anunciando las 6.23. El pasado con fel, y el presente es un atleta sin pies. Ya son las 6.43 y el cadáver del minuto que pasó. Me dice si se vive aquí, te guste o no. la nostalgia pone casa en mi cabeza. Están las seis con 50 ¿Quién te dijo que yo era el sueño que soñaste una vez? ¿Quién dijo que tú voltearías mi futuro al revés? Ya son las siete, dieciséis y el cadáver del minuto, ¿qué pasó? Me dice tu estrategia, te arruinó No queda más que ir aprendiendo a vivir solo Y te quedan agallas La casa no es otra cosa Que un cementerio de historias Enterradas en fosas Que algunos llaman memorias Minutos Como sale la herida Se me pasa la vida Gastando el reloj tiempo Cadáveres de momentos que no vuelven jamás No hay reloj que dé vueltas hacia atrás Cómo duele gastar el instante en el que tú ya no estás Cómo cuesta luchar con las cosas que no vuelves Son las 9.23 y el cadáver del minuto que pasó Te burla de mis ganas de besar La foto que dejaste puesta en el buro Mi soledad estuve tu venganza El ministerio del tiempo puso sede en mi almohada Ahí te encuentro a momentos Aunque no sirve de nada mí Cómo sale la herida Se me pasa la vida este tiempo puedan durar minutos que disfrutan morir minutos que no tienen lugar minutos que se entregan en ti son camicas de dios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 Centro de Formación y Capacitación Natural Mónica Marchán. Te estamos esperando en Avenida Comte y Toro número 748, departamento 3, bloque 1. Teléfono más +56 9 92500 126 o bien llama al fijo 22 8539-158 Comienzan los cursos para el año 2016 Podología clínica, masoterapia, depilación, sauna personalizado, manicure, limpieza facial, tinta y ondulación de pestañas Recuerda el nombre, Centro de Formación y Capacitación Natural Mónica Marchand ...Avenida Concha y Toro, 748... ...Departamento 13, Block 1... ...llama ahora al 92500-126... ...o bien al 228539-158... ...comienza el proceso de matrícula año 2016... ...tu futuro está aquí, con tu amiga... ...Mónica Marchand, Centro de Formación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 Profesionales a su servicio Estamos de regreso con su programa Yo te ayudo, tú me ayudas Junto a su gran amigo Rodrigo Carreño Adelante Rodrigo Ya, volvemos nuevamente Estábamos conversando un poco eh, Sobre la inscripción La duración El tiempo que yo debo tener Y el transcurso De que me van a dar el puntaje o no Estábamos hablando sobre el tema Internet ¿Cómo lo hacemos? El, el paso simple que tú dijiste, ¿cómo es? Eh, el acceso simple. Acceso simple. <risa> Rodrigo, mira, cuando una persona realiza una solicitud con acceso simple, ya eh, la gente puede re realizar gestión, ¿ya? Y como como lo expliqué hace un par de minutos atrás, está obligada a ir a, a ir a la municipalidad. Hay hay muchas personas que, que eso no lo manejan, que lo desconocen. Pero nosotros como como municipio nos contactamos con la persona vía correo electrónico y les recordamos que tienen que ir al, al municipio en un horario específico para para esto estos ingresos nosotros los atendemos de manera especial de las de lunes a viernes de las 3 de la tarde hasta un cuarto para las 5. Ya, el tema ¿Cuánta gente atienden ustedes durante la mañana, durante la tarde y en los territoriales? No, estamos hablando... Y el tiempo, porque si yo voy, yo he ido a la unidad de ustedes y la cantidad de personas es increíble. ¿Cuánto es el tiempo que yo me voy a demorar en hacer el trámite? Rodrigo, eso también es importante poder agarrar a nuestros vecinos que nos, que nos, que nos escuchan. Eh, porque a veces somos nosotros los malos malo de la película. Mira este nuevo sistema es súper tecnológico. Por lo tanto, requiere de un tiempo adicional. Eh, en promedio, nosotros nos estamos demorando alrededor de entre 20 a 25 minutos por persona. ¿Por qué? Porque tenemos que subir documentación, tenemos que escanearla. Es un sistema mucho más completo que el anterior porque con la ficha de, de protección social podríamos darnos el lujo de atender con un computador inclusive hasta sin internet y entregarlo y entregar igual los lo requisitos y mandar a encuestar. Hoy en día no. Hoy día sin a, sin, sin internet no podemos hacer nada y, no, y estamos en la obligación de de subir toda la documentación. Una vez que la persona se inscribe, nosotros no estamos demorando alrededor de poco menos de dos semanas en en hacer la visita, siempre y cuando requiera de visita a terreno, porque a diferencia con el, con el sistema anterior, nosotros bajo tres modalidades solamente hacemos visita a terreno. Uno, cuando se incorporan por primera vez al registro. Dos, cuando la persona realiza una solicitud por cambio de domicilio. Y tres, cuando realiza una, una solicitud por actualización del módulo de vivienda. La última, el encuestador, ojo, re, re, recalcar que la persona que va a la casa es un encuestador, no es un asistente social, la gente en su mayoría los confunde. Decir que que cuando se hacen en la última dos modalidades, cambio de domicilio y actualización del, del modo de vivienda, la encuesta es muy rápida. No creo que nos demoremos más de cinco minutos en la casa, porque solamente tenemos que aplicar una parte de del de formulario que es relacionado con vivienda. Cuando se realiza la visita por, un, por por un ingreso al registro, o sea, por una por una solicitud por primera vez, y ahí la encuesta es más completa, es más el formulario que nosotros aplicamos es más completo eh en un poco más lento, un poco más más lento, eh, el resto de las solicitudes ¿Ya? una vez que nosotros una vez que la persona realiza la, la solicitud de de hacer camp, de hacer una vinculación o desvinculación de integrante o actualizar gran parte del registro, y esto es muy importante que la, que la gente lo sepa, siempre va a salir reflejado al mes siguiente de que vebe que nosotros hacemos el trámite. No es de inmediato como lo era con el sistema antiguo. ¿Por qué? Porque como lo expliqué, el sistema valida toda la información de la familia y la valida con todas las bases de datos administrativas del Estado por eso es que se demora un mes aproximado pero en, en, eh, por ejemplo es lo que estaba hablando yo Rodrigo Garreño voy a sacar la, el registro social de hogares tengo que tener claro que el puntaje no me lo van a dar al tiro cierto el porcentaje, el porcentaje, el porcentaje la, la, la, la ficha de protección social Habían unas consultas que Juan Carlos tenía que decía si se perdía el puntaje. ¿Cómo era que estábamos hablando Juan Carlos? Muchas Dígame. gracias, a Rodrigo, por el paso acá en el estudio número 2. Un señor nos llamó recién, me escribió en realidad y me preguntaba eh, Juan Carlos, agradecido del programa, muy interesante. Yo tengo ciertos beneficios sociales. Estos beneficios se pierden. Ahora, al ser parte de la, del registro social de hogares, por favor, ¿me lo podrían explicar? Ya. Yeah. Ya. Estos beneficios, dejar en claro que no se pierden. ¿ya? ¿Por qué? Porque ese beneficio que el, que el caballero a lo mejor obtuvo, lo obtuvo bajo la modalidad de la ficha de protección social, que es lo más probable. eso Hay beneficios que tienen, sí, explicar a los vecinos, que hay ciertos beneficios que tienen una temporalidad, que, que son renovables ya entonces mientras esté recibiendo el vecino ese beneficio no lo va a perder pero va a llegar un minuto donde quizás lo tenga que renovar y es ahí donde van a los lo van a, a, a, a validar con el registro social de hogares y donde este porcentaje de vulnerabilidad le va a decir si es que puede o no o, ah, pues sí si sé es que puedo o no renovar ese ese beneficio no sé si, si respondí la pregunta que el caballero que está escuchando atentamente lo que ustedes estaban conversando, estimados la ex ficha protección social que era por número y ahora es por porcentaje por se demora alrededor de un mes porque ustedes mandan la información a al Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Desarrollo Social ellos verifican toda la información y durante un mes envían nuevamente la, la información a ustedes y Correcto. después de un mes yo puedo ir a solicitar el porcentaje ahora ojo Rodrigo que eh, técnicamente los puntajes siempre perdón, los porcentajes eh, <risa> hasta a mi me cuesta un poco <risa> por este tema, eh, los porcentajes eh, van a salir reflejados a partir del día 27 siempre el día 27 de cada mes pero nosotros por seguridad siempre decimos la primera semana del mes siguiente la primera semana o sea, un mes al cinco. correcto. Un mes que la gente tiene que tiene que entender que es un mes desde que, que, que el sistema se demora en que la, le, le pueda asignar un un tramo o un porcentaje de vulnerabilidad a la familia. Si yo estoy viviendo en el sector de la Papelera, mm. casas viejas y me voy a inscribir hoy, es sectorizado la visita no. que ustedes hacen o ustedes planifican y dentro de las 45 me, 45 personas que tienen a cargo 42 42 ellos salen a terreno a todo puente tiro no correcto nosotros o ellos seiza nosotros la atención de público demanda espontánea en la oficina es, es por demanda espontánea de lunes a viernes no no sectorizamos ya el peor el de lunes a viernes de las ocho y media, ocho y media, ocho y media a 2 de la tarde mucha gente llega a las 2 ¿Se le atiende igual? Pero ojo, solo consulta. ¿Por qué? Porque como, como lo decía anteriormente, el trámite se demora alrededor de 20 o 25 minutos. Ya. Pero ahí, por lo general, siempre estamos hasta las dos en el mesón nuestro donde podemos agarrar dudas y lógicamente le decimos a la persona que venga que venga ya un, eh, el próximo día o también la incentivamos a que realice el trámite por internet, que, que también lo puede hacer. Nosotros tenemos una modalidad que repartimos 300 números en la mañana. Ya. 300 números. 300 números. Es harto. 300 números. 300 Ay. números en la mañana. Por lo general lo estamos repartiendo hasta las hasta la 1 de la tarde más o menos. Hasta un cuarto para la 1 ya se números. Pero los 300 durante es la atención para todo el día, ¿no? ¿O mm. solamente en la mañana? Solamente la mañana. ¿Y en la tarde? En la en la tarde atendemos a los citados, a las personas que hicieron la gestión por internet conecta con este llamado acceso simple y tienen que ir a validar la identidad en un horario especial la idea es que no nos mezclemos con la demanda espontánea, por eso es que hacemos una atención, en realidad atendemos todo el tema de demanda espontánea es la atención presencial la gente va en la mañana temprano ¿Ya? So solicita su, su su atención en el departamento y la simple es cuando yo la hago a través de internet, de internet con acceso simple lo otro rodrigo a ver eh, nosotros lo que sectorizamos son son el, el encuestaje el aplicar el formulario en terreno ahí lo sectorizamos lógicamente la idea es que el encuestador no, no se tenga que trasladar trayecto muy muy grande muy largo pero esa es la única donde nosotros sectorizamos el resto es por demanda espontánea cuando ustedes llegan a la casa y Obviamente, este es un tema de seguridad, se identifican en el momento de o andan con chaquetas, andan sí, con credenciales. Sí, no, no, los funcionarios en, en, en, en este sentido el cuento, el está No, los funcionarios siempre andan con, andan con su distintivo, de hecho el, el nuestro alcalde se, se preocupa que, que estemos siempre con, con nuestro uniforme, nuestra credencial, todo ese tema. O sea, eh, aparte que la gente ya nos espera Porque cuando realizan la solicitud, no nosotros le, les agendamos el día. Les decimos qué día vamos a ir a hacer la a visita. La hora? ¿O no. durante la mañana vamos a estar no hemos llegado, rato. eso todavía es imposible llegar horario. Pero sí durante el rango horario que es de las 9 de la mañana a 5 de la tarde. La gente nos está esperando. De hecho, tenemos un sistema nuestro donde los encuestadores reportan las visitas. De hecho, la gente cuando llama y el encuestador todavía anda en el sector... Llamamos al encuestador para que se devuelva. O sea, es un tema que en eh, sí o sí ne, nosotros... La idea es que la gente que nos espera sí o sí podamos aplicar el registro. si la persona salió a comprar el pan. ¿Hay comunicación con ella directa al celular o se le informe? Nosotros... Está mira, al... el encuestador... El encuestador, deja, no... El encuestador. Sí, sí, sí, para que quede claro la gente. Deja un comprobante. Ya un comprobante de, de visita negativa. Entonces donde aparecen un, un, unos teléfonos del departamento, la gente nos llama y, como te repito, si el encuestador anda en el sector, lo hacemos devolver y aplicamos el registro. Ahora, si el encuestador está fuera del sector, ya eh, tenemos la opción de poder poder reagendar ese día o cuando el caso también lo amerita y es complejo, también no, no devolvemos. Sí, eso, eso nos devolvemos. ¿Y cuando llega también? el encuestador a la casa, se identifica, lo hacen pasar un tecito, me imagino. ¿No? Eso lo no podemos dejar <risa> para la próxima atención. Ya. porque eso. Pero ¿cuáles son los qué cuáles son los requisitos que ustedes me van a pedir a mí? No, pues, los requisitos son ustedes me visitan, después que yo tengo toda la documentación, me voy a la oficina, ahí recién y nosotros información al Ministerio de Desarrollo Social. O sea, el, el flujo es el siguiente, la gente va solicita la, la incorporación al registro Ya, lleva lo, los documentos que ya mencioné, pero los voy a volver a repetir para aquellos que recién se integran. El carnet de identidad, ya comprobante de luz y agua. Si los, si las cuentas de luz y agua no están a nombre de la persona que realiza el trámite, tiene que tener adicionalmente a eso el, un, un comprobante de domicilio, que puede ser un certificado de residencia o alguna cuenta que llegue a nombre de ella. Del, o de ella, perdón, y que lleve, y que también tiene que presentarnos la, la fotocopia de la composición familiar. Copeca ni identidad, en este caso del adulto, o también de los menores, y si en el caso que los menores no tengan carne ni identidad, certificado de, de nacimiento, o la libreta de familia. Una vez que tengan esos documentos, se acercan al municipio, o también lo realizan por internet, con clave única, ¿ya?, y esperan la visita del encuestador que nosotros en esa instancia eh, agendamos el día le decimos que día vamos a hacer la visita y después solamente espera el encuestador en los horarios de 9 de la mañana sin 5 de liquidaciones de sueldo, nada ya no, no te es pieres, necesario no. porque antes te pedían la liquidación del sueldo mm. el papá y la mamá y nadie quería mostrar la liquidación de sueldo porque uno no <risa> más que el otro y es lo que pasa en las casas ¿Ah? eh, pero uno le pedían las liquidaciones de sueldo hoy día carnet de identidad, registro y todo lo que has dicho ahora Correcto. ¿por qué? porque están conectados con porque la el sistema o sea, justamente hay... porque el sistema valida toda la información con la base de datos administrativa, entonces ya no es necesario ese documento de hecho cuando la persona va a buscar su porcentaje en el municipio, una vez que ya todo este proceso está realizado se da cuenta que la cartola de hogar porque así se llama la cartola hogar es eh, mucho más completa aparece aparecen el nombre el domicilio, la composición familiar, aparece el porcentaje y aparecen los tramos de ingresos. Por eso es, esa cartola es es súper, digamos, la esa cartola es privada. Esa cartola no se puede entregar a un tercero, sino que tiene que solicitarla la, la persona o el integrante de la familia. Es individual. A mí me da en una para Dios solamente. Para Dios. Pero tuvo no, tuvo pero... otra y me dijo otra, ¿no? O sea, no, lo que pasa es que la cartola ya eh, van a salir reflejados en la cartola todos los integrantes de la familia, pero yo yo me estoy refiriendo a quienes la va a retirar. Por ejemplo, tú no no puedes ir a buscar la cartola de de mi vecino, no, no puedes. Es individual. Ya. Vamos un tema musical, Juan Carlos. Por supuesto, vamos y ya estamos de regreso con ustedes en Yo te ayudo, tú me ayudas. Estás conmigo Se llena mi corazón Tiene sentido la vida Y el mundo es una ilusión Cuando estás conmigo La noche tiene color Y un beso Y un beso es suficiente Para entender el amor uh, uh, uh. y a abrazarte y sentir que me me sale la celeste, aun si es de día y todos esos días llenos de vacío se o al miedo, vuelvo porque estás conmigo. Conmigo Cuando estás conmigo Es bello mi alrededor Y una sonrisa Tuya Derrite Mi corazón Cuando estás conmigo El tiempo pierde el valor Y una caricia Tuya Ascender hasta el sol uh, uh, uh. y a abrazarte y sentir que me amas las estrellas a un sí si de día y todo se son días de así os se volvieron vuelvo porque estás con... Ya estamos en tu programa. Yo te ayudo, tú me ayudas la comunidad ahí atentamente escuchando el programa. Sí, tengo una pregunta de parte de Sonia Vega. ¿Cómo lo hago para solicitar que me vengan a visitar a mi villa? Me acabo de integrar el programa y está realmente interesante. Adelante, Rodrigo. El nombre, Sonia. Sonia Vega. Cristian. Sonia, eh... Para solicitar la visita de un encuestador Claro, que quede claro, encuestador <risa> No asistente social Un, un encuestador Ya, eh, solo se tiene que acercar a nuestro departamento El horario ya indicado Los vuelvo a repetir De, nueve, de, de, de 8 de la, y de 8 a, media a, a 2 de de la tarde, tarde Pero siempre recomendable que llegue antes claro. Que llegue más o menos eh, Antes de la 1 Ya Ya llevar los documentos que, que mencioné, carnet de identidad, comprobante de domicilio, cuenta de luz agua y la fotocopia de la de todos los integrantes que forman parte de su grupo familiar. Eso es bajo ese, esa modalidad de demanda de de espontánea y lo otro y lo otro también lo puede hacer por internet en la yeah. página www.registrosocial.gob.cl y el teléfono que salía 800 104 777, 777. 777 ojo dejar en claro que ese es el call center del ministerio ya pero pero, también, claro. pero es recomendable que, que, que, que nos llame nosotros tiene que, que llame que llame al, al departamento a los teléfonos al 22 731 54 73 o al 22 731 de 53 58 y o, los, o, el, o, el, o el último número, perdón El 22-731-54-63 Esos son los tres teléfonos Que las personas pueden llamar Y hacer todas las consultas correspondientes Yo llamo por teléfono, ¿puedo solicitar una hora? ¿O no existe el tema de la hora? La... Eh... Eh, señorita, me podría dar una hora Para yo de ir, no sé, desde las 10 Hasta la 1025 ¿No? ¿No existe ese teléfono? Por ahora no, por ahora, no. Por ahora, no. Ya, Pero... Estamos, estamos trabajando en eso, una, una sorpresa estamos para trabajando para usted, usted. <risa> no, es que no. sería bueno porque eh, yo me planifico para el horario que, que ustedes me indiquen lo otro, eh, lugar dirección donde están ubicados Santa Elena eh, Niederraza, 0185 esquina, eh, Santa Elena, Departamento de Estratificación Social el, el, el, el nombre es como medio complicado pero mejor vayan y preguntan por, por el Departamento desde de la encuesta Más conocido con el departamento de la encuesta antes que pregunten por estratificación social la planificación territorial mañana ¿dónde estamos o oh, esta semana lo habíamos visto esta semana están en ahora estamos en la vía don ramón villa don ramón mañana nos vamos a encontrar en la vi en la villa le digo al tiro y seguir casa nuevas casa nueva es en la villa jesús de nazaret jesús de nazaret y eh, específicamente en el pasaje en la sede que está ubicada en Getsemaní Norte 3779. Esta vía está ubicada eh, a pocos a pocos pasos, perdón, del cementerio, del cementerio bajo de Mena. Ya está eh, una vía nueva. Más abajo una no más abajo Por ahí de corre. Después viene Juanita 9 de agosto, la Santa Elvira y la que viene Corre, eh, correcto, ahí al frente de la Multicancha de la próxima revisión técnica de Cibiripat. Ahí vamos a estar ubicados mañana desde las 9 de y media perdón, hasta la 1 y media y de las 15 horas hasta las 16.45. Y la Junta Vecina. Correcto, ahí pueden hacer el trámite, hacer todas las consultas. Ojo que es que esa atención no es no es solo para las personas que viven en la vía. Puede acercar cualquier persona que viva en eh, eh, Dentro, dentro del sector o, o en su alrededor es la misma atención que realizamos en la oficina la misma no tiene ninguna diferencia sino que la idea es que podamos como como lo dice nuestro alcalde descentralizar el departamento y todos lo y todo el municipio en general Ustedes llegan con los computadores hacen toda la información la entrevista que dura los 25 minutos lo que se explica los requisitos que debe llevar la persona correcto todo. porque yo creo que ahí la a ir a hacer más consulta porque no creo que tengan certificado, a menos que se haya comunicado a un par de semanas en el sector de que ustedes iban a estar ahí ojo, como es Villa Nueva lo más probable es que esa Villa eh, haga la solicitud de cambio de domicilio yo creo que el 90% de, de las solicitudes de esa Villa van a ser por cambio de domicilio porque ellos postularon a esa Villa con, un, con, con una encuesta anterior encuesta exterior estoy resfriado la encuesta la encuesta eh, el registro social de hogares ¿me sirve en todo Chile? ¿o solamente en la comuna que yo...? en todo Chile, es a nivel nacional si yo después me cambio a Punta Arena voy al registro social de hogares de la municipalidad de, de Punta Arena y, ¿Y me hace el cambio, el cambio de domicilio lo Entonces, puede hacer toda la gente que está haciendo de esta Villanueva va a ser lo mismo correcto para incorporarse a la comunidad de Puente Alto. correcto, esto es, esto es un es un sistema a nivel nacional donde usted puede realizar las consultas tanto en Puente Alto como en cualquier parte del país desde y, el, y el tiempo, eso yo creo que es más rápido porque ya está listo el puntaje, va el porcentaje eh, cambio de dirección automática no, no es automático como, como lo decía, como lo decía, o sea, la persona hace una solicitud por cambio de domicilio, lleva los documentos por lo el municipio de Puente Alto, lleva los documentos que ya mencioné y nosotros hacemos la visita a terreno por parte de de, de un encuestador. Y también viceversa, si una persona vive vive en cualquier parte del país y está encuestada en Puente Alto, basta que se acerque al municipio correspondiente y realice la solicitud en, en el municipio o también lo haga por lo haga por internet es obligatorio porque yo no puedo ocupar el de Puente Alto en Punta Arena ¿no? eh, aprovechar un beneficio en la municipalidad ya teniendo la dirección lo que nada. pasa que es a nivel nacional pero ojo que por lo general todas las municipalidades ya eh, para acceder a algún beneficio necesitan que estén que estén digamos insertos en el registro que corresponde o sea me, me explico si una persona va a postular algún beneficio en Punta Arena lo ideal sería que estuviera encuestada en Punta Arena por lo general así lo, lo, lo hacemos todos los municipios ya quedamos claro y estamos a die, a 10 minutos de término el programa hay otras consultas juan carlos si sí, acá ricardo vega verdugo me comentaba hoy interesante el programa yo antes vivía con mi mamá mi mamá es de escasos recursos qué tengo que hacer para que mi mamá pueda acceder a al beneficio irme de la casa, eh, salir del sistema, cómo lo hago ¿cuál nombre? Ricardo, Ricardo Ricardo Vega Ricardo mira eh, a ver primero que todo tenemos que revisar en, en qué tramo se encuentra la mamá ¿Ya? Porque si ella se encuentra en el primer tramo, está hablando del tramo del 40%, tiene enormes probabilidades de que pueda acceder a algún beneficio. Ahora me dice que haber sabido qué beneficio necesitaba la mamá madre. No, acá me está comentando él, él trabaja, él tiene no trabaja allá con lo no vive con su mamá. Y era una señora discapacitada, nota. Sí, por supuesto, ella puede puede optar Pero él a... al tener una profesión como ingeniero, al vivir con ella parece que la perjudica anteriormente. Es lo que todo hablaba, que si tiene autos, si tiene propiedades, se le va a sumar todo y la perjudica. El ganado el ganado acerca a 1 millón de pesos. Claro. claro ahora si el si la persona vive con él, ya vive con ella, perdón, eh, tiene que estar estar incorporados. Eh, incorporados. Ahora Pero eso, pero eso depende, depende depende de, de qué porcentaje si de espalor. Pero si ella la pide sola, Cristian, si ella la pide sola no, no entra el hijo a Capón, ¿no? Claro, ahora eh, la, la información... Porque recibir una pensión, eh, algún ingreso económico de tener de los hijos... Claro, hacer. ahora la información de la composición familiar es autorreporte. O sea, la eh, él o la solicitante, no, nosotros no identifican quiénes vi, vi, viven con ella. bueno, él me está comentando eso que, que por vivir con ella su mamá la, perju la perjudicó durante mucho tiempo por ganar un sueldo entre, entre comillas alto. ¿no? Eso es lo que le pasó, lo que tú estás diciendo. Claro, eh, eh, eso es lo más probable que haya accedido al beneficio con con, un, con el puntaje de la ficha de protección social. Ahora con este nuevo sistema es distinto, lo que lo que tiene que hacer la señora es primero que todo saber en qué tramo de en qué tramo se, se encuentra hoy en día. Y si ya no y si, y si la composición familiar no, no, no, no es la misma que la que tenía hace un tiempo atrás lo que tiene que hacer la señora es actualizar la, la información desvincular a quien corresponda o también vincular a aquellos que antes no estaban en el registro desvincularlo aunque viva en ese en esa casa no No, no siempre y cuando no viva ahí Ah, pues se cambió de casa, está viviendo con la polola. Perfectamente. Se fue buena o sea, semana para allá y si, se puede hacer. Si la persona no vive en el lugar, ya. la persona el, el solicitante tiene que hacer una actualización de, de la composición familiar y desvincular a aquellos que hoy en día no no estén presentes. Ya, o también así viceversa, aquellos que antes no antes no no estaban presentes, hoy día sí, incorporarlo en el registro. Saliendo del tema, yo quiero dejar claro que muchas personas eh Hemos conversado este tema porque nos estábamos preparando por tu visita, Cristian. Pero muchas personas comentaban el tema de que la ex ficha protección social referente a este registro social de hogares se le daban beneficio a la gente eh, vulnerable, eh, la que no luchaba por salir adelante como la de clase media. Ah, no, es que siempre se le da el beneficio a estas personas. Eh, esta es igual. Yo creo que igual, porque si tenías un auto, tenías una casa, te, te, te hace todo el ingreso del capital per cápita, ¿no? El, el ingreso per cápita. Ingreso per cápita. Mira, Rodrigo, lo que pasa es que, a ver, si, si ¿no un sistema que un sistema que no funcionó y lo cambiaron, mm. es porque tiene su, su, su, su, su desventaja. Ahora, la ficha de protección social era en su 90% adecuada era autorreportada por lo, por la información de las personas, o sea, en palabras sencillas la gente decía lo que le convenía y eso provocó que existieran familias donde aparentemente no eran vulnerables pero tenían un puntaje más bajo que aquel que sí lo era. Entonces este sistema no, este sistema al menos una, una una característica es que al menos un integrante de la familia que no en, en este nuevo sistema tienes al menos tiene al menos perdón una una base de datos del estado que el estado pueda eh, digamos revisar al menos uno un integrante de la familia tiene al menos un, una la base de datos del estado o sea, esto quiere decir que al menos uno el sistema lo va a... Sí, pero todo todo el beneficio que da este nuevo registro social de hogares se le da casi a la gente de, de menos recursos. No, no, yo no sé si me entiendes. La, la clase media es la, rec, la que reclama de que todos los beneficios se van a la, a, la, a la gente con menos recursos ¿no? eh, ¿Me explico, no? no sí, él, él es lo que claro. reclama la gente Yo soy una mujer luchadora Yo eh, trabajo con muchos hijos Yo eh, le doy la educación a mis hijos Y ahí le dan todo Porque pasa en los sectores A mi vecina le han dado todo, le han cambiado el techo Esto, esto y esto, otro Tiene tres mil puntos, tiene auto esto, esto Y uno que que tiene tres hijos Estudiando uno en la universidad y los otros dos No le dan nada Eso es lo que claro. es lo, lo que quiero dar a entender Rodrigo, lo que pasa es mira, quiero dejar en claro que hay ciertos beneficios que, que entrega el municipio donde bueno, donde hoy en día el registro social de hogares no es el sistema de prelación. Son asignaciones directas que la persona tiene que ir a hablar al departamento correspondiente, con la asistente social o, la, o el asistente social y ahí expone eh, el caso. ¿Ya? pero para otros beneficios que entrega el Estado, donde el registro social de hogares sí es el criterio, ya de selección tienen tienen que eh, digamos ir primero que todo a conocer en qué tramo se encuentra hoy en día. ¿Ya? Porque como como lo, como lo mencioné hace un, hace un tiempo atrás, existe existe probabilidad de que una familia que que tu, que tenía un puntaje alto la ficha de protección social sí. hoy en día esté en un tramo más vulnerable, ¿por qué? porque este nuevo sistema mide los ingresos efectivos a diferencia de la ficha de protección social que medía la capacidad de generar recursos, por eso encontrábamos antiguamente a, a, a adultos mayores ya donde recibían una pensión promedio de 90 a 100 mil pesos donde casi el 90% de ellos tenían puntaje sobre los 11.000 ¿Por qué? Porque el sistema lo consideraba ya, como ingreso permanente. Gracias. ya En cambio, este nuevo sistema no. Mide los ingresos efectivos. La persona gana o no gana. Perfectamente podemos encontrar a un profesional doctorado magíster cualquier cualquier título que, que tenga y puede estar en un tramo más bajo por el solo hecho de que no está trabajando. Pero basta que empiece a imponer y cotizar desde el primer mes y el sistema lo va a a, de, a detectar uh -huh. y lo va a, a enviar a un tramo que incrementalmente corresponde. Por eso es importante yo yo invito a la gente que vaya a conocer, que conozca en qué tramo se encuentra hoy en día, que no se confíe por por haber por el solo hecho de que antiguamente tenían tenían un puntaje bajo. Porque pueden encontrarse al momento de realizar alguna postulación que el tramo se se modificó y lo elevó a un tramo superior. Mucha gente quiere postular a casa, al subsidio habitacional esto también entra, ¿no? Sí, correcto. correcto ¿Y, o y sea, qué porcentaje tendrías que...? No sé si tú sabes eso. o No, o, eso o, depende depende digamos de, de la de, casa que yo quiera depende comprar. Depende de los llamados. Ahí es un, tema, es un tema que perfectamente lo puede resolver el departamento de vivienda. Pero dejar en claro a las la, la personas que el registro so social de hogares es el mismo sistema de la ficha o sea, para los beneficios del Estado ya les van a pedir esto que estén en este registro por eso que la gente es bueno que lo solicite, se incorpora independiente que lo utilizo o no porque puede llegar un momento donde sí lo claro. va a utilizar y el trámite ya está listo bueno queremos agradecer a toda la gente que nos estuvo escuchando en sus casas, agradecerte a ti Cristian por haber venido a informarnos a Radio Puente Alto y a todos sus auditores Agradecer a Juan Carlos, mandarle un abrazo fuerte a María Teresa Alvear, que se encuentra Deliqueditas de Salud. Y, y a toda nuestra gente eh, agradecerles que el día de hoy nos hayan escuchado. Cristian, muchas gracias compadre. Así que despídase de toda la gente que estuvo muy atenta en sus casas escuchándolo de como... No, más que todo eh, eh, agradecer la invitación. ya Espero que en todas las consultas que han hayan arrojado ya estén claras. Y más que todo es invitar a las personas que vayan, pidan su registro y que, y, y, y, y que se enteren, este es un sistema que re, recién lleva 5 meses. Entonces va a costar un periodo prolongado que la gente le llegue un llame el registro. No sé cuánto, pero va a costar <risa> Muchas gracias, muchas gracias a todos. para ganar para comprarte una casa grande en donde pierba tu corazón.